Noticias de último momento, parece que el Judas encontró la solución para la gripe. Los anestesiados que levanten las manos, los anestesiados que levanten las manos. Pasa m e l a Deliego, d que que de malija y a c t i v a y o quiero. Hace la recorta, saca el rayador. Si estoy anestesiado, la paso mejor. Si estoy anestesiado, la paso mejor. ¡Sabelo! -no! Los anestesiados que levanten las manos. Los anestesiados que levanten Manos, que esta noche la f a r m a c i a nos tomamos cuando andamos enfermos, medio resfriados. Los anestesiados que levanten las manos. Los anestesiados que levanten las manos. フローデシャルケンタ、パサメラでリーグ、ケケレイマリンタ。 たくさんのファンは私たちのた